el secretario Marcelo Pedionta. Marcelo, buen día, Mauro de Radio Kermés, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Mauro? Mira, primero déjame aclarar, si no armo una cumbre. ¿No? Esto, No, esto es un trabajo que venimos haciendo varias provincias en el seno Ajá. del Encuentro Federal del Trabajo, que es un instrumento que generamos eh, varias provincias eh, para poder contrarrestar la inacción del Consejo Federal del Trabajo. Claro, que Julio ya está Cordero, Julio, eh, eh, sigue estando porque el Consejo Federal es producto de una ley, de un, de un pacto federal eh, con la firma de todas las provincias. Sigue existiendo, pero como todo lo que ha hecho el gobierno nacional y más con este pésimo eh, operador de cuarta, antitrabajadores, que es el Secretario de Trabajo Cordero, eh, no le da vida, no le da funcionamiento, no lo convoca Entonces nosotros decidimos eh, armar reuniones periódicas para estudiar el proceso de destrucción del derecho laboral en la República Argentina. A partir de ahí hemos tenido varias declaraciones, pero hoy eh, creo que llegamos a la más importante porque no es solo la defensa de los derechos colectivos individuales de los trabajadores de lo que se trata este encuentro y este documento que hemos sacado todas las provincias. Se trata de defender las autonomías provinciales, la, el poder de, de policía que emana del derecho constitucional argentino. ¿Y esto qué quiero decir? La constitución argentina ha delimitado los poderes eh, del gobierno central y del gobierno de las jurisdicciones. No olvidemos que las provincias son preexistentes a la nación. En esa preexistencia ha delegado algunas funciones... A eh, eh, el Poder Central o, o al Gobierno Nacional y se ha reservado otras. La ley laboral, la mal llamada ley de modernización laboral, lo único que viene es atacar eh, ese poder de policía y esa competencia que le es exclusiva a las provincias. Entonces, lo que nosotros hicimos en un documento es decir que eh, nosotros no vamos a relegar. Eh, la posibilidad de eh, defender los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, pero de máxima lo que estamos diciendo, nosotros vamos a seguir sosteniendo una organización federal de nuestro país. Bien, y mientras ustedes estaban reunidos, la justicia le dio eh, una derecha al gobierno nacional, les dijo que estaba ratificada la reforma laboral, también otro cachetazo yeah. a esto. Mira, eh, la prebenda en la justicia está clara que funciona, la vemos los argentinos todos los días. Hoy Rosati hace una declaración que dice que judicializar los temas eh, relantiza las reformas para la reforma económica, una cosa así. Sí. Lo que está diciendo que si eh, se viola la constitución, si se violan las normas, no importa, sigamos adelante. No, nosotros no creemos en este país. No funciona así la cuestión y mientras tengamos responsabilidades vamos a seguir trabajando para decir que en la República Argentina hay un Poder Judicial Independiente, hay un Poder Legislativo que debe legislar de acuerdo a las normativas. Vos no podés hacer una ley que viola la carta magna de nuestro país y mucho menos. Mira, yo le preguntaría, para perder tiempo, ¿no?, A, el diputado Ardañ si conoce la constitución provincial, la constitución provincial es muy clara y dice su artículo 47 y 48, da la obligación a, a, a los poderes de ejecutivo a formalizar y a realizar eh, y, y, y a constituir eh, órganos que administren en el ámbito de la provincia la aplicación de la ley laboral. Entonces me parece que, que hay, hay cuestiones que hay que seguirla discutiendo, hay que seguirla revalorizando... En ese encuentro, que estábamos todas las provincias reunidas, los que asistimos al encuentro, estuvo siguiendo y estuvo participando no solo a Kicillof, sino todas las centrales obreras que están en la República Argentina, la CTA Autónoma, la de los trabajadores y la CGT. Y eso es muy importante porque es un compromiso a un trabajo eh, continuo y, y muy fuerte que va a redundar, vuelvo a repetir, no solo en la defensa de los trabajadores en sus derechos colectivos e individuales, sino también en un país que sigue siendo federal, donde el Poder Central falle las autonomías provinciales. Claro, y es todo un apoyo político también que un gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, se saque una foto con estos representantes de los trabajadores, pero también de las provincias, es todo un apoyo bueno, también. Bueno, a ver, por una cuestión de logística la reunión se hace en, Santa en, en Buenos Aires, pero en esa reunión, si se hubiera hecho en La Pampa, Sergio Siloto hubiera estado, porque de hecho eh, yo no soy un, un, un libre pensador, sino que esto está conducido por un gobernador que ha tomado, como Sergio Siloto, que ha tomado la decisión de defender los derechos de los trabajadores en función de eso, si se hubiera hecho en La Pampa hubiera estado Sergio. Lo que tenemos es el respaldo de las provincias que asistimos, que firmamos, Y también, sin la firma, tuvimos el acompañamiento de algunas provincias que están viendo que esto les prohíbe y les impide, eh, o, o, o por lo menos no tienen ya eh, una declaración de certeza de quién funciona. En la provincia de La Pampa, el órgano de aplicación de Contralor y de Cuidado de los Trabajadores sigue siendo la Secretaría de Trabajo porque eso lo impone la Constitución Nacional, pero está ratificado en la Constitución Provincial. Eso es lo que firmamos, eso es lo que vamos a defender, y yo soy un tipo que estoy convencido que en el final de la, encuesta, de la cuestión, más allá de que haya jueces que se regalen para poder estar cinco años más cuando ya cumplen los 75, en la Argentina va a haber una luz de claridad y esta ley en su, gran, en, en su gran parte va a ser declarada inconstitucional. Eso estoy convencido que en el final del camino, cuando este llegue al final del camino, esta ley es claramente inconstitucional porque es violatoria claramente del artículo 75 de la Constitución Nacional, el artículo 47 y 48 en la provincia de La Pampa, pero en casi todas las provincias en las constituciones provinciales sigue estando presente esta decisión de velar por la aplicación del poder de policía en el mundo laboral. Y también los, este, uno estima que los empresarios la están aplicando esta ley, por lo menos para echar gente, porque eh, no la están aplicando para generar puestos de trabajo, que es lo que decía el Gobierno Nacional que esta ley iba a traer. Primero que es una falacia que una ley genera trabajo. ¿Está claro? ¿Está claro? Lo que genera trabajo es la inversión, la expectativa de, de quien va a invertir, de que va a poder evolucionar. Ayer salió una encuesta, el 63% de las PYMES en la República Argentina está pensando que en los próximos 15, 20 días va a estar eh, disminuyendo su plantel de trabajadores. Con lo cual, le, la, llega la visión y la expectativa de los empresarios nos están diciendo que no va a haber generación de trabajo. Sacado esto de lado, esta ley, esta ley a, a mí me me llama poderosamente la atención el silencio de eh, las cámaras empresariales con respecto a esta ley, porque esta ley, con el tiempo, va a ser la verdadera industria del juicio laboral que nos quieren imponer que está hoy. Mira, abogados eh, de, de, de dudosa ética que generan en la expectativa del trabajador eh, un juicio laboral para ver cómo generan horario, existen, sí. Pero hoy va a haber fundamentos claros, porque vuelvo a repetir: vos no te podés meter con derechos adquiridos y esto van a ser litigios interminables, pero estoy seguro que en la en, en, en, en, a lo la largo del camino termina el núcleo central de esta ley como una ley inconstitucional. Te cambio un poquito de tema y te aprovecho unos minutos. Eh, no sé si escuchaste las declaraciones del diputado eh, Poli Altolaguirre hace unos días en un medio local, diciendo que. En hace unos años le pegaron al travesaño en las últimas elecciones y que en el 2027 van a hacer el gol, pensando en que van a ganar la provincia. No sé si las escuchaste y qué no, te genera No, lo que eso? me ocurre, a, a Poli lo sé ver corriendo eh, por, por la Laguna Don Tomás o corriendo por alguna ruta, está corriendo para ir atrás del, del acuerdo que hicieron eh, Tierno y Ravier. Cuando los alcance, capaz que nos pueda hacer el gol. Por ahora, nosotros tenemos que pensar en un paradigma que construya la esperanza y la expectativa de que podemos cambiar el horror que ellos mismos, con mucho dolor lo digo, que el radicalismo, hoy está siendo eh, un, un instrumento útil para que afecte la vida diaria de todos los argentinos y los pompeanos en particular. ¿Te sorprendió ese entendimiento entre Ravier y Tierno? No, no, no, entre los cachivaches ya no me sorprende nada. ¿No te sorprendió? Eh, no, bien. no me sorprende, no me sorprende porque no tienen vocación de construcción una alternativa para mejorarle la vida a los ciudadanos. Ellos están desesperados para ver cómo le ganan al peronismo y en eso no le importa si hay acuerdos programáticos, si hay decisiones. Mirá, eh, yo compartí dos o tres gabinetes con, con Tierno o dos o tres gestiones para ser más claro porque él era ministro y yo no lo era y no le quiero permitir la diátriba interminable... Eh, eh, eh, y sin sentido que tiene, que después empiece a hablar. Gestiones. Jamás lo escuché hablar de que había que echar los empleados públicos, que los empleados públicos no, no servían para nada. Jamás lo escuché decir que había políticas sociales que no funcionaban. De afuera habla, de adentro nunca opinaba. O sea, no tiene sentido discutir. Yo lo que pretendo es tener un debate serio eh, entre todos los que creemos que podemos ser eh, eh, ciertamente la alternativa a este desquicio y eso se hace hablando a la gente de frente, caminando, defendiendo eh, las facultades de las provincias, yendo a defender que nos devuelvan lo, lo, lo que nos sacaron, los, eh, ¿entendés? Eh, mientras ellos hablan de que quieren la panacea para la gente no discuten que le han sacado a los más humildes el plan remediar. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Qué quieren discutir? Si los problemas son hoy Claro, lo que pasa es que ellos tienen eh, obras sociales que seguramente irán a todas. Ahora, hay gente que dejó de tener una novagina, un paracetamol en este tiempo. Discutamos las cosas que le sirven a la gente. Mirá, yo hoy eh, veo azorado el show que han armado los unos y los otros con la presentación de Adorri. No, los problemas son reales, mundanos. ¿Cómo, a ver, mi PyME puede seguir manteniendo los niveles de empleabilidad y vuelve a ese, esa PyME que venía a preguntar a mí cómo podía seguir invirtiendo, no cómo se sostenía? Yo quiero ver mis eh, industrias en la provincia de La Pampa que no estén a un 40%, que estén a un 70%, 80%. Ahora, eso no se discute, seguimos discutiendo la nada misma. Discutir quién va a ser candidato eh, o quién va a meter el gol en el 2027 es no tener ganas de hacerse cargo de la realidad. A mí me gustaría hablar con el Poli, ¿sí? ¿Qué lo lleva a apoyar este desquicio? ¿Y sabés dónde haría yo una reunión con el Poli y con Martín Berongaray? En el Museo del Pacheco Berongaray, que se acuerda de los principios democráticos que siempre hicieron esta provincia una provincia grande. ¿Estás para hacer un gol en Santa Rosa? Yo estoy para aportar al triunfo del peronismo en la ciudad de Santa Rosa y tengo eh, toda la inquietud y he, me, he estudiado y he armado equipos para afrontar la responsabilidad que me toca afrontar. Bien, o sea, está, está el equipo armado. Está el equipo armado. Falta el rival. No, no, no, no nunca va a haber un rival eh, para mí en el peronismo. Puede haber que discutamos ideas, que, que eh, yo soy de los que creo que... Eh, Luciano ha tenido grandes aciertos ah, y, y bueno pero también tengo otra visión pero no tengo ninguna, ninguna nunca me movilizó una apetencia de cumplir un sueño personal por sobre el conjunto llegó el momento del conjunto Mira, el otro día escuchaba una nota a Nacho Leavi que le preguntaban ¿por qué no, por qué no estalló el conflicto? y él decía que entre todo lo que nos destruyeron nos destruyeron en el sentido de lo colectivo y que un estallido ¿sí? eh, si bien ya se había roto todo el tejido social, pero un estallido es una decisión colectiva, y que hoy eh, la ciudadanía o, o, o, o quien está sufriendo el estallido, no tiene mirada colectiva, yo siempre tengo mirada colectiva, y no estoy diciendo con esto que quiero fomentar el estallido lo que quiero decir es que de acá se sale con una mirada colectiva, no individual. Acá no podemos anteponer, y es y, y una frase, pero no podemos anteponer proyectos personales cuando la gente está sufriendo. Yo hablo con los empresarios, yo hablo con los trabajadores, con el núcleo productivo de la provincia de La Pampa, y te puedo asegurar que la situación es asfixiante. Es muy dura. Entonces trabajemos mirando eso, que después los lugares llegan solos. Marcelo Pedontá, muchas gracias con, por tu tiempo con Radio Kermés. Dale, un abrazo. Marcelo Pedontá, secretario de Trabajo, hablando de la reunión que tuvieron con el gobernador Axel Kisilov, y en esta última parte, un poco más picante, le dijo a Poli Altolaguirre que si lo alcanza a Rabier y a Tierno, por ahí puede hacer el gol.